Auspicia Informativo Farco En San Juan, con grandes oasis productivos potenciamos la agroindustria vitivinícola y olínicola lideramos la inversión minera y el desarrollo energético en esta tierra hay oportunidad una oportunidad auténtica San Juan Inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias Corresponsales en todo el país Saben que todos juntos, todos unidos podemos Que no nos separemos y que sigamos Seguirando el Otras voces, otras noticias Otro punto de vista Informativo Farco Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en Rosario, enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 7 de septiembre de 2023. Avanza en el Senado el debate de la reforma de la ley de alquileres Y hoy exponen las organizaciones inquilinas Ayer se retomó la actividad del plenario de las comisiones De legislación general y de presupuesto y hacienda Con la participación de inmobiliarias y propietarios Se analizan varios proyectos Entre ellos el que tiene media sanción de diputados Que reduce de 3 a 2 años la duración de los contratos Y que permite actualizar el precio del alquiler cada 4 meses El representante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, Emilio Caravaca Pasos, fue uno de los que pidió que se apure el trámite para la reforma porque hay una paralización del mercado inmobiliario. Reconoció que los propietarios inmobiliarias están retirando de la oferta sus propiedades. Realmente la situación en la que estamos actualmente, hoy, exactamente hoy, desde que salió la media sanción en diputados y hoy nos encontramos en el Senado debatiendo esta cuestión, es importante decir que esto ha generado una situación de total incertidumbre en propietarios, en inquilinos que están hoy en vísperas de la firma de un contrato, en vísperas de poder eh, alquilar su hogar, alquilar quien está disponiendo un inmueble en alquiler y también quien está buscando que alquilar. Es importante y quiero hacer un llamado real a la celeridad en el tratamiento de este tema a la urgencia que realmente requiere y a la urgencia que requiere ya que el Senado y Diputados son la caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, interpretar esa necesidad de afuera de una resolución de esta cuestión. Y hoy se retoma el Plenario de Comisiones desde las 11 de la mañana con la exposición de representantes de las organizaciones inquilinas. Recordemos que esta semana el Movimiento Nacional Inquilino reclamó que el gobierno declare la emergencia habitacional para congelar alquileres y suspender desalojos. En la ciudad de Buenos Aires se inauguró un memorial en homenaje a los desaparecidos chilenos en Argentina. Fue en la previa del 50 aniversario del golpe de estado en el país hermano y Farco estuvo presente. Nos lo cuenta nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura. Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Inauguraron un memorial con el nombre de personas chilenas desaparecidas en Argentina entre 1973 y 1983. Se trata de un homenaje a 101 personas detenidas desaparecidas en Argentina que se habían exiliado después del golpe de Estado a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 en Chile. El acto contó con la participación de la Embajada Chilena en Argentina, Bárbara Figueroa, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero. Además, estuvo presente el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, y Organismo de Derechos Humanos, de ambos países. En declaraciones a Radio Futura, el ministro de Justicia y Derechos Humanos chileno, Luis Cordero, se refirió a la importancia del acto de esta semana. Yo diría que fue un, un encuentro muy muy grato, eh, no solo que generó un gran encuentro, sino que una gran comunión de conceptos. Fue fue una jornada eh, muy simbólica, emocionante también, eh, y que da cuenta... Eh, de la solidaridad entre ambos países, eh, a, a, más que me sorprendió, sí. eh, quedé gratamente, fue, fue, una, fue una actividad de compartir, había mucha gente eh, y mucha gente con, con un criterio común. El acto se realizó en la Plaza de la República de Chile, junto a la Embajada del País Chileno en la Ciudad de Buenos Aires. Allí estuvo presente el Foro Argentino de redes Comunitarias, Escuchamos al presidente de Farco, Juan Salvador de Luz. La verdad que fue muy conmovedor haber estado en una cita como esta, en la cual básicamente el Estado argentino colabora en un proceso crítico sobre sí mismo, porque habilita finalmente que los este, exiliados chilenos en Argentina que fueron asesinados por la dictadura de nuestro país sean reivindicados, no solamente en una placa, sino en un memorial como es y que ahora cualquier persona que pase por la puerta de la embajada chilena los va a poder ver, va a poder conocer sus nombres. Y todo esto en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Chile, que se van a cumplir la semana que viene, un país que también le costó mucho reconstruir toda su historia y todavía lo sigue haciendo, que por primera vez va a vivir un, un programa desde el Estado, desde el Ejecutivo en realidad, de acompañamiento a las víctimas para saber su verdad. Desde La Plata, reportó Gabriel Robledo, desde Radio Futura, para el informativo Farco. Y también a 50 años del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet en Chile, el gobierno argentino canceló las condecoraciones que nuestro país le había dado al dictador. Así lo anunciaba la portavoz Gabriela Cerruti. El presidente ha firmado el decreto 455 mediante el cual se le cancela a Augusto Pinochet y a sus derechohabientes el derecho a usar las insignias orden de mayo y orden del libertador San Martín oportunamente otorgadas dicen sus considerándoses el decreto que ahora les vamos a repartir y que se va a publicar esta noche en el boletín oficial que Pinochet no es merecedor de la gratitud de la nación Argentina pues es alguien que ejecutó políticas que vasallaron la vida y y degradaron la condición humana que su accionar ofende los valores y principios rectores de nuestros próceres resultando incompatible con dichas condecoraciones nuestro país celebra 40 años de democracia y es imprescindible reivindicar todos los días los valores que dan vida al Estado de Derecho rechazando cualquier acto de negacionismo del terrorismo de Estado así como las violaciones a los derechos humanos Encontrarnos en Facebook facebook.com barra Farco Argentina. Vamos ahora a Córdoba porque allí vecinos y vecinas de Villa Allende van a pedir hoy la reubicación de una obra cloacal que temen pueda aumentar el riesgo de inundación en la zona. Nos informa nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo. Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Horas decisivas en Villa Allende por la obra de la planta de bombeo de líquidos cloacales eh, en el arroyo Saldán. Vecinas y vecinos del sector se van a reunir hoy con los encargados de la obra. Le van a exigir que se reubique eh, esta obra en el terreno que originalmente estaba destinado y que se lleve a cabo el tendido de caños de manera subterránea y no aérea como está planificada. La preocupación de los vecinos y vecinas crece, ya que ni el municipio ni la provincia, a cargo de Juan Ischiaretti, ha dado alguna respuesta. Julio Rocía, de la agrupación Resurgir, hoy indicaba que no descartan una medida judicial. Estamos asesorándonos con tres grupos de abogados. Y bueno, nosotros estiramos todas las negociaciones y no queremos llegar a esa instancia. Pero la vida de los vecinos, el patrimonio que hemos tenido, que hemos conseguido a lo largo de muchos años de trabajo, este está en riesgo. Entonces, si tenemos que llegar a esa instancia, lo vamos a hacer, lamentablemente. Repetimos, nosotros queremos las cloacas, pero que las cloacas sean un servicio y no un perjuicio. Los vecinos y vecinas de Villa Allende siguen en estado de alerta y movilización permanente, dejando en claro que están de acuerdo con la obra de cloacas, pero no en el lugar en que se le está emplazando, hacia la vera del arroyo Saldan. Y va a incrementar severamente los riesgos de una nueva inundación. Entonces queremos todo, y no por capricho, queremos que las cloacas se hagan pero que además este sea una obra eh, que nos avance, que nos avance y no que nos retroceda y nos ponga en mayor peligro el que tuvimos en el 2015. Recordamos que todavía está fresco en la memoria colectiva lo que fueron las inundaciones del año 2015 en las Sierras Chicas. Informó por el noticiero de Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 el corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas. Vamos ahora a Jujuy porque allí un trabajador de la salud que integra una comunidad campesina fue despedido sin causa por el gobierno provincial. Nuestros compañeros de la radio La Voz del Cerro lo entrevistaron. Este es el informe de nuestro compañero René Caiconte. ¿Qué tal compañeros? Audiencia del informativo Farco. Pablo Gutiérrez es enfermero profesional. Trabajaba en una residencia para adultos mayores y la semana pasada recibió una de las peores noticias que puede recibir un trabajador. En esta nota nos va a contar de qué se trata esa noticia. El día lunes de esta semana he recibido una notificación en mi domicilio en donde se me, me entregaba esta resolución de eh, rescisión del contrato por parte de capital humano del Ministerio de, de Salud de la provincia. De acuerdo a eso empecé porque no, no en la resolución no, no aducía ninguna causa como para que se... Pueda llevar a este acto entonces eh, me dirigí al ministerio eh, no me recibió na, no me recció nadie entre una nota pidiendo justamente el expediente y pidiendo las justificaciones pertinentes a este caso para ver qué cuál habían sido las causas realmente de, de, de esta resrición del contrato y no hasta el, hasta el día de hoy que esta mañana también me llegué al ministerio no he tenido ningún tipo de respuesta pablo además de enfermero ...integra la comunidad campesina de los Perilagos... ...y habló de el comportamiento profesional que tuvo en estos tres años. El desempeño que he tenido en estos tres años, más de tres años de trabajo... Eh, ...han sido eh, totalmente justicia... Eh, eh, ...totalmente sin causa de poder poder haber recibido este tipo de, de notificación... Eh, ...no tengo falta, no tengo nada de eso como para decir, bueno, que me han que me han dejado sin trabajo por una causa de ese tipo. Mm. Tampoco tengo eh, ningún tipo de información como cómo se van a hacer con las, con las horas que me deben, con todo el tema que tiene que ver con lo administrativo. ¿no? Desde Jujuy, reportó para el Informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro. Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar. Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas. La Coca es, el vernet, la coca es el Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9. No me hagan puterí. Hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 7 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico Tecnológico Más dinámico Dinámico Más innovador Innovador En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3 O oh, no, voz con tono robótico Así es humano, está más 2.3 Banco Provincia, derecho al futuro Futuro en 5 minutos con tu celu puedes chequear tus redes, revisar los mails, mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credico Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero 2024 más información en triple.bancocredico.com